un trol una trol unas más aquí somos en Fendorella 911.8 toda FHM así nas que pues bueno todos esperamos esperamos que siga hacen en el otro costado da sondas Tenemos una oreta por deban de razón aragonés en la que vamos a tener pues pros temas. más. que si quieres participar en un programa en directo, pues fello atravies de o teléfono nueve siete seis veintinueve trece noventa y ocho u de Twitter porque somos a la tisba. Bueno, el eh, programa viene pleno de cosetas. Más que más, veremos un, una huellada a o cabo de semana que ha estado también bien, bien pleno con firme, eh, firmes convocatorias. Eh, entonces veremos un, un chico resumen de todo lo que lo que somos estado y de lo que no no somos estados. La calendata pero wey, más de estar lunes, 10 17 de aviento en tres días se fa lo 20 de aviento que este año se falla o 421 cabo de año desde que astropas las tropas castellanas talló Notozuelo a, a Chuan de la Nuza o Justicia de Aragón. Tenemos aquí el estudio, un convidado, tenemos a un miembro de o Colectivo Universidad que nos va a charlar un poco de unas actividades que van a desembolicar, pues, este ese mismo jueves para estos actos. Hola, buenas noches. Buena comentarnos un poco qué, qué es Paraguay. Bueno, pues eh, estas son las docenas tornadas por los derechos y las libertad nacionales de Aragón, organizadas y paradas por universidad, estudiantes independentistas y revolucionarios de Aragón. Eh, bueno, el, el, las actividades que íbamos a hacer son este jueves, Vente de Aviento, Principiaré na iso de de a mediatas güito en la universidad de Zaragoza en la aula 3B de la facultad de filosofía y letras con una charradeta del historiador aragonés Lorian Jiménez que es un militan de la cuchin independentista y con un título de venteda viento memoria de una ausencia política nos charra un poque de de lo que significa agora tar a cuchin independentista esta calendata Que, bueno, pues que llevo un poco disubligada por, por las instituciones y, y que muy todos y muchas aragonesas en cara no saben lo que significa. Son unas jornadas que, es, bueno, le el debate es si no me equivoco, has dicho 12 añadas ya. 12 años. Eh, ¿Tant ¿Tantos como universidad? <risas> universidad Cistañada, FA 10. Estoy que los dos primeros años eh, los feba Chovenal chovena ya la universidad. Sí. Y sí, pues son ya 12 añadas haciendo estas jornadas. Un trivallo de, de Forniga constant, rememorando la figura de, de, de Chuan, Chuan de la Nuza. Más, más que la figura, ¿no? Lo que significa... O significado de, pues eso, eh, con, con la muerte de, de Chuan de la Nuza, eh, significado que tiene que eh, ir Aragón sin sin los suyos derechos y, y sin ese símbolo que representaba esta figura. más de la chavada me parece que tiene pues, sí, pues, una, eh, un acto más lúdico. Sí, está más tarde Aiso de las 11 al tubaiso, principiará en, en OTNT Club, eh, una, bolina, una fiesta bolina con dos DJs. Eh, por, un, por un costado eh, DJ Grudy Grampa y, y por otro eh, DJ eh, Lady Marta Hari. la fiesta y un chueves yeta universitaires sí antimáxis oye llevo zagger chueves de de estañada y, y creo que sí pues de un buen día ta, ta celebrarlo talachen que no has escuchado y no conocéis lo que es universidad vas presentar un poco el colectivo sí eh, universidad pues de un, un colectivo una organización de, de estudiantes eh, más que más de universitaires Y bueno, pues en, ahora mismo pues, eh, yo he implantado en la Universidad de Zaragoza, tanto en la en, en facultades que había en, en Huesca, en Teruel, y, y aquí en Zaragoza. Eh, ahora mismo está añadida San Frito a selecciones también en la Universidad de Zaragoza, Tau, tau Claustro, y, y Universidad eh, ha estado la, la cuartena con más, con más representantes. Eh, y bueno pues para aquí no conozca un poco es que... una organización que, que forma parte también de, de OBIC, de Boque Independentista de Cuchas y representa pues a, a la estudiantalla. llevo eh, una organización independentista y de Cuchas, creo que sí ¿Y qué, qué, ¿Qué otras actividades fes? Y... Bueno, eh, la, la actividad de, de, de universidad para parar actos y movilizaciones dentro de la Universidad de Zaragoza a los estudiantes y, y bueno y crear un poco de conciencia en el estudiantado para que se organice y, y, y lute tanto por tanto por la independencia como por el socialismo desde las aulas y sale es el alacer principal de, de esta organización y también Pues bueno, eso haciendo so, unos cursos de Aragonés también. Sí, eh, esta añada hemos principiado con los cursos de, de Aragonés eh, y, y era la primera vegada que forman esta, esta actividad y, eh, y ha estado bueno, ha estado un éxito total. Eh, se, han, se han apuntado muy, más de, más de 50, 50 personas y hemos tenido que hacer dos clases de, de Aragonés porque no cullivan no todos. Ay, yo me gustaría preguntar a filo de lo que hemos charlado antes que me quedo con las ganas se me ha levantado, adelantado adelantado compañero hacer eh, un poco de resumen si podías ser rápido de las votaciones no de la representatividad que puede tener digamos el independentismo aragonés ahora en en o claustro, no porque había chen que también no tengamos ahora la perspectiva de cómo no los sí. bueno primero que quería va esclatero que Que la representación estudiantil eh, es pues una cosa que no tiene mica significado en lo ideológico o en lo político, porque no es no representativo de la estudiantía, ya que, ya que igual votar al Tubaís o un 10% de los estudiantes en la universidad. Pero bueno, eh, eh, esta representación que nosotros eh, hemos conseguido instañada. más que más de pueblo, treballo de, de, de visibilización y de, y de actividad que, que hemos parado en este principio de, de curso y bueno, para nosotros no es lo más importante, creo que sí, pero bueno, creemos que, que hay una traza de, de Bellier, el independentismo de Cuchas en, en la universidad. Eh, los resultados, bueno, eh, nosotros hemos obtenido eh, pues, eh, cinco claustrals que, que bueno, pues, eh, en concreto en la facultad de filosofía y letras en la facultad de económicas en la facultad de, de educación de ciencias de educación en huesca en eh, la facultad de ciencias de salud y en la facultad de, de ciencias de treballo de, de aquí de zaragoza eh, de todas de todas trazas eso pues eh, somos a cuartena a, a, cuarten a repu, eh, organización con representación con representantes estudiantiles pero bueno eh, no no le damos un significado de que el independentismo siga mucho mejor que fa cinco añadas eso no no no significa cosa Edito que so os cuartenos el número de claustrals pero bueno yo digo que o feito de de quitane cinco en y cinco tan i semenaus, porque son muy repartidos por, por muchas facultades, mesmo. uno en Huesca sí. y uno muy significativo también en la Facultad de Económicas. Sí, bueno, pues eh, sí, eh, hemos obtenido cinco, pero pero bueno, eh, también yo porque nos hemos presentado en, en, en, diez, en diez facultades diferentes de todo Aragón y también eso pues nos, nos da la posibilidad de, de tener esta representación. Eh, la verdad es que había militantes de acuci independentista en cualquier en cualquier facultad y en económicas pues tiene ese significado especial eh, más que más porque hay un, un puesto tradicional a estudiantes eh, más de dereitas y más españoles y, y bueno y también por por lo que pasó estañada con la charrada sobre el conflicto vasco pues sí al menos es significativo y yo qué sé pues nos nos vemos contentos de, de que tengas un, un claustral quitado en la facultad de económicas si, y si en ese puesto ese expuesto tiene no, tiene teatro de endreito ya <risa> <risa> <risa> <risa> hombre de reseñar también hay ciencias de la salud eh, que antes más tampoco no no viniera o sea que sí que, vi, que he puesto puestos a cané no sé, puestos señales a lo menos de, de, bueno, ya lo he dicho pero también quiero re, remarcar que hizo que, que le, muy pocos estudiantes son los que votan y, y, y, y, y casi, casi todos de, de los que votan pues de, por, porque son compañeros de clase tampoco no vea que, que darle un significado ideológico o político Aquí son los cuatro, bueno, los, los, cuatro, los, los tres que había por delante de vosotros. Sí, bueno. Eh, Cuento eh, que será Edu. primer puesto de Edu, que tiene casi mayoría absoluta entre, entre los colectivos de estudiantes. Eh, pues, ye cepa y ZEPA y en tercer puesto Avanza. ZEPA es pues un colectivo de estudiantes progresistas de Aragón y, y Avanza es un colectivo de estudiantes independientes. No, no se escriben a un partido no había ningún que siga de asinas más, más de derecha, como antes más y era sí, la sí, UD sí, sí UD, UD Contina y estoy, no es, estoy que ha sacado un representante instañada en, en derecho Eh, y también vía, vía varias collas de estudiantes, eh, también de dereitas, lo que pasa que son no más de una facultad en Económicas y en, y en, y en la facultad de Dereito, pero van com, como organizaciones independientes y son, son no son colectivos que se presenten en toda la Universidad de Zaragoza. Uh -huh. Pues Remerano sí que es atravegada lo que para usted esta semana, de Remerar, pues, o cabo daño de Chuan de la Nuza. Sí, pues bueno, este, este jueves 20, 20 de Aviento, donde a Mediatas eh, en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el aula 3B, eh, la charrada de 20 de Aviento, memoria de una ausencia política, y después ya de nuevo está, está pasando esta calenda, está, está un pues una bolina fiesta en el Tenete Club con los DJs, eh, DJ Groovy Grampa y DJ Lady Mar Marta Hari. ¿vale? Pues bien, pues muy, muchas gracias por haberte pasado por aquí a comentar esto. Y si no tienes prisa y te quieres quedar, pues te convidamos a que juegas un programa con nosotros. Vale, muchas gracias. <risa> <risa> <risa> bueno, nosotros fuimos pues, a avisar con la canta que yo sonando, Plastic Tarki de Fermín Mogruza. manos de un acto que en cara nos ha que se feira este jueves venien. Ahora vamos a charlar un poco de un acto que sí que se afeito ya, que sucedió este sábado aquí en Zaragoza y esto estió la manifestación contra os sentivos y a represión en Zaragoza. Una manifestación que principió, principio, bueno, tenemos aquí la semana pasada aquí a un convidado, un joven de Artieda, Y ya nos dijo que la manifestación iba a principiar antes eh, con tres columnas. Una de ellas saliva de aquí, de, de Obico de la Ma de Magdalena, que llegan en la que participamos, De que tal vez ni más Chen. Y pues eso de la columna de Plaza San Francisco, que lleva Chen de, de Mularroja y Delta del Ebre, me parece. Y la de Torrero con Biscarroes y demás. A yo, a yo comentar que, que bueno La columna casi debió estar de, de lo más vistero y más Raizoso de, de toda la manifestación Porque en salir de la Plaza de la Madalena Ya pues se principió a tallar La, la carrera San Vicente de Paul ¿no? más como un poco espontáneamente De, de camino ¿no? la chen Salimos esta ta carrera, se talló O tráfico y bueno pues decir que no sé Cuántos iserianos pero pues muy chen, 300, sí, 400 sí. Muita chen y con muchas eh. ganas Lo que hicibas tú, emplear ya a San Vicente de Paul. La chen va a ir la calzada, tallo lo trafico, muchos chilos chen mayor, chen con fillos, y así nas, pues caminenta en en la che, ¿no? Y era el objetivo que era afogar a che. Y así pues compleguemos la, las tres columnas. Las otras dos pues no sabemos la verdad cuánta chen arroclarían. Sí? Yo, yo hice con la con la columna que venía desde de la universidad, con, con la chen de Mula Arroya, y la verdad es que lleva muy mucho menos chen que, que la que que la que vino desde de la plaza de Madalena. La verdad es que cuando, cuando veíamos la chen que venía desde de, de la chen de Artieda y, y contra el antiguo de Yesa, Eh, veíamos vimos eh, muy muy tisma muy tisma y, y la verdad que se se llevaba buen buen ambiente yo sentí de todo valoraciones pues de de la manifestación pues de diferentes personas de la organización y que no llegaran y bueno había de todo pues la, pues la mi impresión eh, quasi era de de sorpresa porque sí que yo estío como positiva de de Prouchen y y una de bueno, o costumbre de las manifestaciones en contra de de los incentivos y pacto del agua, tampoco no son estado Eh, digamos guay de numerosas y en no. instancia que pues también sí, sí que se ha contrimostrado pues que ha crecido un poco digamos la, la chen que lleve nida, no pa y se a la mi interpretación yo tengo eh. una pista también propositiva en mm. cara que no he puesto leer, ahora tenemos de Van Arredol con la noticia que han quitado tocan a esta manifestación y sí que no he puesto leer en Garramello una cifra Ten, el heraldo meteban 3.000 nosotros al, que uh, me sorprendió que metese uh, tanta chen nosotros y... alto tubaixo yo diría alto tubaixo asesinas Yo estoy que, que vive igual menos Chen Pero pero bueno, puede estar que siga una cifra Altuva sí. alrededor de 2.000, 3.000 personas sí. Que la verdad Que, que llegue una cifra importante A no tener un refirme de, de, de un de partido de gobierno, ¿no? político Dende sí. las instituciones Dende uh -huh. al estar pues, eso, de Nomás con sellos que, que son solo en cosa luita Y ya a la fin no vi agarra partido Que estase en esa manifestación convocan La gente puede pensar que Chunta yera sí, pero esta manifestación también era contra el entivo de Mularroya Rolla y un entivo que oficialmente Chunta refirma ayer Que sí que puede estar que viese Belun de Chunta, Belun de Izquierda Unida, de cual sí que el partido distos de gobierno, pero de zaga de la organización sí que no vineva. Bueno, como, ha dicho, como has dicho, compañeros eh, compañero nos ha comentado que teníamos la noticia de Redola aquí de van y lo que vimos hacer, ya todos o documento sonoro que, que, bueno, que fa un poco o resumen de los manifiestos y un poco el ambiente que se vivía en la manifestación en Escomencipiar, ¿no? A ver cómo, cómo va a sonar. Si es en casa, metete este vídeo y lo vimos comentando aquí todos de conchunta. uniones, y poco a poco os habéis cuenta de que todo no era una sin razón. Hoy muchos de vosotros habéis decidido vivir en la tierra. Otros sois universitarios. Pero a todos os uno y formáis parte de estas tierras. Por eso, si no dudasis defender, es el día 10 de octubre con tanta dignidad y firmeza. Solo con la fuerza de la razón. Puede que no heredéis vuestras tierras, pero sin la dignidad. solo tiene mi vida aquí. Vosotros sois el futuro y un ejemplo a seguir. Gracias por ser como son. Esto que ha escuitábano y era una carta que escribía una Mai de, de Artieda a los suyos fillos. Una carta que se publicó ya fa vellas semanas sí. que me han sí. expuesto a leer un mes. Pues tal que de impuesto de la carga policial y que dice iba La chen que va a Crisiu, los fillos suyos que van a Crisiu, eh, no ve medio de, de pancartas, manifestaciones, en defensa de la Tierra. Y era una de las imágenes con las que yo me quedé cuando remató la manifestación. Se ve lleva en la plaza de la Seu, pues, ante más de los imputados, yo, yo paré cuenta de eso, ¿no?, de la chen, de la unidad que había en la chen de, de Artieda, por ejemplo, y de otros lugares, aunque eran los fillos, las mais los pais, os lolos, y era toda la familia. chunta en defensa de la suya tierra y eso oye muy muy importante porque muchas veces cuando hay muestras las manifestaciones pues ye, yo no sé, yo ir a una manifestación con mi pai pues no lle no fácil, ¿no? Y que los saltos generacionales en Aragón son muy grandes, no no no son tanto en otras, en otros puestos, ¿no? Pero en Aragón sí que en segundas te, es que temas sí que se y ve ¿no? Yo sí que comparto lo mismo que has dicho tú. y en arte da pues y una excepción y bueno, pues como hemos dito muchas veces un un ejemplo en todo Aragón. Y esta carta que hemos ascoitado se leyó en la puerta da che, cuando plegó las tres columnas, estío, pues dicivanos que una oreta al tuvaiso dica que de que a que, bueno, desde que plegónas columnas, dica que principio a manifestación y en ese tiempo pues leyó en cartas, poemas, actuó también o coro libertario de Torrero. y un se poeta, un, un poeta también sí. pues bueno poeta que pues, también también recitó en la Seu charro Luis Solán, Solana presidente Río Aragón de un representante de la plataforma de defensa del ebre pues. y sí a la media tala la una me para ello manifiesto José Luis Trasovales no uh -huh. sí, eh, pero sí eso ya cuando remató la manifestación eh, pues después de de salir de de la de la che La manifestación pues enderezó en la Plaza de la SEU Bajando por Paseos a Gasta, Independencia, Carrera no, no, Don Chaime Soy Chaime primero, de cada Chaime primero Y mientras esa manifestación pues también yo veía prouchen, La verdad que me quedé con la cifra de que cuando la Chen era plegando en, en la Plaza Plaza de España La, la acodada manifestación en Carayera por Plaza Aragón no seguirá ocupando todo to lo paseo pero sí que sí. un un carril bueno, sentido entero la mitad todo eso se ocupaba y se ve lleva eh, pues eso bien bien larga una manifestación pues anti más de, de la Chen, que yo la digo la verdad muy muy bien voy a estar positivo una manifestación muy muy alegre se ve llevan muchas pancartas de muchos colores de de, de Mularoya, la roya vizcarro que ha venido también del delta delta del ebre de azul Collas de Gaités, un paloteau que me paquillera de Chen de la Galleguera, que he bailando mientras mientras toda la manifestación, ahí fotendo unos trucazos a, a la fusta, la campana que siempre acompaña la Chen de, de la Galleguera, la Chen de, de, de, en contra del Entivo de Vizcarroes. Sí, yo también eh aufilo disto cuando pasaba la manifestación que bueno, caldecir que Yesa Zaragoza no o llano y la publicidad que se ha feito dende mismo dende o concello Zaragoza con o tema del agua, de Yesa e tal, si que vean bueno, no va a decir prouchen, pero si que se ve lleva chen receptiva ao mensaje mensaxe da manifestación e que mesmo Beluna e Beluna saiu de de Belcomercio, por exemplo, con la columna de la Madalena pasaba por seguntes que carreras, que era que no sei, era muy positivo, ¿no? Meier que que via chen Los autos también pitaban, xoie, sí. eh? no, no porque no está yendo lo tráfico, sino de refirme. Eh, del de refirme. revés, del revés, sí sí, sí. Bueno, y continuando con el programa, recordamos que somos Defensa Orella, eh, tenéis otro teléfono que es el 291398 si nos queréis trucar. Eh, a dischar con una colla de de Madrid que se di diablo cojuelo que fa poco tañón con con la coya Prao con los nuestros amigos de Prao asti en Madrid y tosemos a dischar con esta canta que cuento que se di La canta seis sopas de ajo por lo que parece en el vídeo y y un adelanto de nuevo trabajo que van a quitar. Decir que diablo cojuelo, pues, para quitar este nuevo treballo lo, lo llefendo una replega de diners y lo fendo a través de crowdfunding. Si no me equivoco, no sé ahora la adreza, pero bueno, tú lo busc buscad por internet y trobaréis, pues, o crowdfunding, que son fendo esta pues, para poder quitar este trabajo. Una, una traza de quitar diners que en zaguerías se, se ve yo, pero por internet, por ejemplo, ensamblar una colla que hemos meso aquí bella vegada. pues han quitado o suyo zager Treballo el Tuviche gracias a aos diners que han quitado con Crofonde. Sí, un compañer de otro programa aquí que estuvo haciendo una presentación de un documental de ay, se me ha ido, se me he volsanto al cielo como decían, que ya de de o tema del conflicto vasco, eh Iñaki Tabio. Pues claro, ni Iñaki Tabio, así así Así de Tabio que va. Va, Pues pues isto isto también han feito con Crofonde, de feito han quitado más diners que Que, que lo que costaba en primera, o sea, que, que eran haciendo un, un, un buena, una buena replega de diners. Pues nos disamos con este tema a ver qué todos parís y a ver qué nos parís, que nosotros tampoco nos lo hemos sentido en cara. Diablo, cojuelo. No deberán crecer Construir la alegría, buscar la razón Convertir tristeza en un árbol en flor Vengando la tierra de vieja nariz Prosechar ideas, cambiar de color Frente a los muros de cemento y su precariedad Ya hemos tenido la primera trucada para pa Bellero Número de Cuenta, para pa el crowdfunding de Diablo Cojuelo. Eh, continuamos aquí en Fendorella. Eh, íbamos a charlar un poco, como otros ya nos diciendo de la, de la actualidad de este cabo de semana. Eh, bueno, ya era un día señalero en un movimiento social independentista, eh, porque el centro social autochestionado en restida, va a suya... Pff, No sé, segunda noñera, ya, ya no sé cuántas minas <risas> de bandadera. <risas> no, un cartel meteba reenguero. Pues o ya que. <risas> sí. Reenguero, bueno, con, <risa> con, con, de entre cometas. A Yora, bueno, pues se fació. La verdad que como se chuntó con la jornada de la manifestación contra, contra el entibo de yesa y demás antiguos, pues eh, este una jornada promaja con una 80 popular, en primera escala también, que bebe un, un un almuerzo. antes de es comencilla antes la de, de, de, de columna de Madalena eso pues si me parecía me parecía era petit comité <ríe> de truqueta y después pues pues es una 80 80 popular que según te eh, nos vienen las las fuentes no estoy a rebutir ¿no? a cara a, a cara a no, no he visto nunca tantas 80 80 de feito el 80 que no hay cuyo pues sí, sí. Belun se se llevó sí. la la 80 a ta carrera y Belun se la mechó de pie la sí, verdad de pie A lo menos fue a buen hora, Chen. Sí, sí. Muy buen ambiente la 80. Chen, pues como decía compañero, venía de la manifestación, pues compleguemos Chen de aquí de Zaragoza, Chen que va a venir de Huesca, de Artieda, de Jalón, El salón de, de muchos puestos. Sí, bien, pues pues hizo de de tarde sí que lleva un un par de conciertos de Cantautos, de Francho y de no más que Solenco, no más que Solencos, Gaire, de Chusban, <risa> que lo teníamos fa poco a furo Totiso y que ahí todo Fer el compañero Proud. no no llegue una colla, eh. <risa> <risa> Sí, que de decir que como ha tenido tantos proyectos en, en acústico, pues bueno, en Zagarías se aire y era furo con, con, con Fer Prau, que fación pues un acústico, eh, este unos segundos y en primerías, pues Francho, que lleva un cantautor pro sí. que un miembro de la Ronda de Voltaña y que tienen pues antimas de, de tañer con la Ronda de Voltaña, para que tañe o Fagot o el instrumento Asinas de, de Viento. Pues tiene otra faceta aquí, la de cantautor, ¿no? Y era la primera vegata que te lleva en la restida, ya es tío Tapilás, si no me uh -huh. equivoco. Y, pues eso, un cantautor a tener en cuenta. Y que, bueno, a la Chen que nos pagó hoy la ronda de Voltaña, pues ya se nos ganó con, con el remato con la, la casa, la casa que caída. Era, no uh -huh. Sí. Y Gaire pues qué decir, ya lo, como hay todos los compañeros, lo teníamos aquí en la jornada de estrella estrella y amigo del programa, también ya estaba en Fendorella, pues... un buen concierto. 101 y toda FM Continuas escuitando Fendorella Y si tú antes de o crowdfunding Que llefendo la chen de Diablo Cojuelo ta quitar un nuevo treballo eh, También tenemos aquí Un otro proyecto Taquitar Dinés Y la chen de Radio Bronca en Barcelona Que tiene, ha abierto también Un, un crowdfunding, Taquitar Dinés Ta un nuevo emisor Así nas que a los nuestros compañeros de Radio Bronca En Barcelona, Toto Refirme Y la chen que se busque o crowdfunding en internet y le refirme pues esto en la, que se puedan almercar un nuevo emisor y tengan una mejor cobertura. Y ya que echamos de Barcelona nos dimos dos países catalans, una noticieta que tenemos aquí con ganas de, que venimos con ganas de comentar. Sí, bueno, eh, se ha constituido o eh, Parlament catalán y se ha tragado pues una mesa do do Parlament y scoop pues han quisto dar la suya en vista sobre la sociedad catalana. y han votado como presidente eh del parlamento a Manuel GB, que estió pues bueno, se prevó de suicidarse por un desafucio en Burjassot, en no país Valencia, como vicepresidente a Pedro Álvarez, que estió muerto faivinaños por un policía en Hospitalet, a Guillem Agulló, que pues como todos ya sabemos, estió muerto por por neonazis, eh Drissa Diayo, que estió muerta una inmigrante muerta en Ocia de Zona Franca y como otros miembros de la mesa han que esto votar a Esther Quintana, que ya sabéis que perdió un huello en la pasada General por culpa de los musos de Escuadra. Andreu del Cabo, que ya es un sindicalista de TMB, de Transportes Municip de Municipales de Barcelona. Y Blanca Serra, que pues es bueno, una histórica independentista catalana que ha estado detenida y torturada en los 80. Así las que, pues eso, han llegado, a esta chen. Eh, los votos han estado nulos, como como pues bueno ya sabéis. Pero bueno, que esto dará suya en vista, suyo... a súa, digamos, identidad los han deixado astir clara en en el Parlamento. Dans les branches, ou à je à, je à quoi ressemblent ces combats qu'on ne voit Du dans les moins transparents les écrans. J'ai chance dans ce moment au bon endroit mais quelle chance également d'être au bon moment celui qui tremble en attendant la fin celui qui peint sur l'écran finalement l'instant le moment les bruit du bonie le son c'est dans le y ahora nosimos a presentar un, una colla de, de hardcore eh, que pues bueno parece sé que eh, van a cantar una nueva una nueva colla que can, que cantan aragonés son camille camil como alonso ante, pues bueno que en los pirineus y bueno no sabemos guaaire más así que van, van a sacar un, van a quitar un, un ep que se dice Xuto Y nos, nos, pero no sabemos cuál es más. Eh, el primer eh, adelanto, llegó Cauz y pues todos, todos lo iremos a meter ahora. Y tiene bueno. y, pues, un, una colla que pues uno, en Mago Fermín. Cabe decir que lo iremos a meter bueno, con, sí. con, con <risa> o, po, por medio de horrete. Y... Con lo permiso del señor Internet. <risa> <risa> si nos disa, lo tenéis en YouTube por si se talla, puedes escucharlo en YouTube. Camil o Cauz.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 personas que somos aquí en el estudio, nos ha feito muy tismo goy, la canta de camila la verdad, y Ovidio Ovidio, do it yourself, mete babaiso hazlo tú mismo, nos ha feito muy tismo goy. Sí, sí, Antima es un rollo muy majo, innovador también, yo me, me ha cocado muy, to, muy, to. y la verdad que joder, sorpresas asesinadas pues muy tismas más por favor. Sí, la verdad que Ovidio te deshaba y no sé, yo me, como que se me sucaba y me quedaba ahí mirándolo físamente, sí, sí, fito, majo. fito y muy majo, muy majo Ya tuvimos arremelado un poco de, sí, las convocatorias de esta semana. Eh, pues bueno, este este viernes 21, eh, ya sabes que pues, uno, ya hay un concierto en Arrebato. Eh, tañen y Tañen Cuarto RIP, que fan, pues una versión, dos RIP. Y Quema Chico Quema, que fan versiones del de Corazón del Sapo. Donde has ya concierto, antes va a ver ya audición, antes y pues Y bueno, el aforo va a estar una mica complicado. <risa> Porque, bueno, primera suave va a ver, usted, así es que hace a, a zagar una mica en la roba todo. Y que vio muy mucha chen que, que tiene muchas ganas de ver ese concierto. Decir que os dinés, les quimen que se quite y esta tabosad piñoras a la chen, bueno, que le dan meso por, por cuestión antifascistas. O, mismo día en la flama, en la taberna flama, en la carrera mayor, se fa la tronca de Nadal. otros años la han feito y somos estados y nos lo hemos pasado pues muy bien así nada no es que a la chenque quiera conocer esta, esta tradición o quiera fele presentar presen a bel amigo o amiga pues que le indiga la tronca y la tronca le enfera y remerar también pues la, las jornadas de universidad este jueves 20 de aviento remerar todos que tenemos una charrada en la universidad de Zaragoza eh, a eso de Améatas en la facultad de filosofía y letras en el aula 3B Con el título de 20 de aviento, memoria de una ausencia política, y después pues, una borina en OTNT Club eh, con, con los DJs eh, Lady, Lady Marta Hari y DJ Grudy Grandpa Y nos despedimos, ya se nos acotó el tiempo, que eh, al decir que a semana venir no faremos programa. En primerías no. En primerías no. Nos lo prendemos de, de fiesta. Y 31, pues tal vez, ni haya bella sorpreseta. Ya todos iremos informando. Y te despedimos güey, la canta traducida y una canta de Kenny Arcana. La canta se dice... Bueno, la verdad que no sé cómo se pronuncia en francés. Je me va. Je me va. Que viene a significar como yo me voy, yo marcho. hago asinas. Diz, nunca no ocupe a rutina y a vida malforreada que se guarda en la mochila. La arranco, imos, hop. Marcho, no voy a disar a mi vida prisionera, la suya. Arriesgo de afogame, aquí me a a afogame teatro puesto. Agua educados, jopo de aquí. Busté puede clamar a la poli, u trancar a puerta. Me iría por a finestra. ¿En yes clatero? Tengo a mi libertad que me espera chusto de van. No voy a fel a esperar. Un, dos, tres. Agua toz. imos, no había tiempo, to bla, bla. bla. Yo siempre estoy solé en Putada, ningún dos míos colegas nunca no estío por feye party. Astido sistema en a apur de sensaciones. Talló una gavia ye feita tamirase de salille a la vez men voy amenisto ir a lentar otra atraparte aquí quieren meteme firme y que avance al orden ya amenisto a libertad de vibrar sin laura suya os polis de zaga yo les escuite decir chiqueta te agafaremos jopo de aquí au de casa mía marcho. men voy a lentar te atraparte siempre en tren improvisando cada uno dos los mios trachectos nos brazos a libertad Con un Fascal de controlados en los carcaños, levada por el aire, baígase a decir a os uniformados ni herbudos que no me agafarán ni en sueños. As mías nuez, estase despertada por un escalafrío. En veila dica cama duermo, conectada a la mía intuición. No tengo cosa que temer, cunada por ocanto de la luna. A suerte en las tuyas más libres, ni nada carrera. Luendo mundo, dos adultos y lo chico. Fuchitiva de suyo cerclo. Me enfoya mofla de polis y vigilance. Fuck. Esto puede estar fato, pero en ya insisto. A suyas leyes son inmorales, pero a mí delincuencia entiende principios. A la vez, déiseme en paz. Vos te puede esperar eternamente. Si quiere velleme a rozegame, antes una bala no pulso. Capina, tan que o mío corazón me leve, me eniré. Soy feita a vivir entre ascletas do suyo red. Jopo de aquí, au de casa mía, marcho. Me voy a alentar otra parte. Libre, ye pro. No soy bien... Cuando tengo cosa, te estás libre, no tienes cosa que perder. A mi libertad, tornó verdes a os hombres azules. Foraud de escalera como vivienda. Cambio de casa, cuando quiero cambiar de ciudad. Cuando quiero leer, estar sin domicilio. Vagamundo, vagamundio, con los huellos abiertos. anina las carreras lle de visita. Desconfito del adulto como de una pasa. Porque el adulto lle un balance. Un colaborador a un traidor. Creye en mi experiencia. Vais opresión, porque un chuez llega lle carrañoso. De ese me vivía la mía traza. Yo tengo directo, directo a esto colegio, a la vez mierda. Hoy tengo catorce años. fuigo de un pues, da saber lo tiempo. pilla renoma y amenisto una persona. A vida me educa y a vagamundiar mure el espíritu. Os entrepuces me muestran mucho más que no os suyos maestros. Os eh, breu ya a escuela la vida, al aire libre. A do cielo y te yau entre a la sed y a vero y estrela. J'insiste vos lois sont du moral, ma délinquance, a des principes Alors laissez-moi en paix Vous pouvez toujours attendre Si vous voulez voir en paix Plutôt une page dans la tempe en y Où mon cœur me porte Je m'en irai Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets Voir les... le tja, tja le foyer Liberté. A rendu vers les hommes en Cage D'escalier comme nous j'y change de maison quand je veux Change de ville quand je veux Et sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts L'enfant et en visite me méfiant De l'adulte comme de la peste Vers l'adulte est une balance Une collabo ou une traite croisant mon expérience Car ma juge, est en colère, laissez-moi vivre. De toute façon, j'ai plus le droit d'aller au collège, alors merde. Aujourd'hui, j'ai 14 piges, qui depuis un bout de temps. J'ai pris de la bouteille, j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la patrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel il doit, entre ciment et belle étoile.